Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos recogiendo miradas, opiniones sobre lo que nos esperan los argentinos con el nuevo gobierno que va a asumir el 10 de diciembre. Ya se conocieron casi todos los nombres del nuevo gabinete. Y para conocer la opinión de las pequeñas y medianas empresas estamos en contacto con Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina. Hola Eduardo, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde Farco los saluda como le va a dar fruto, un placer Igualmente, ¿cómo ven las perspectivas para el sector, para las pequeñas y medianas empresas y para el país con lo que se anunció ayer? Bueno, eh, un gabinete donde hay muchos ministros que estuvieron vinculados a grandes empresas, no sé si lo ven por ese lado también Sí, por supuesto, nosotros lo que vamos a esperar son las primeras medidas del gobierno lo, eh, eh, los los Ministros nombrados, en realidad todos tienen sus antecedentes que eh, corresponden a, a las políticas de Estado ausente y de, eh, de privilegiar la presencia de mercados y aperturas irrestrictas. Lo que trae eh, con los mensajes que anteriormente estos mismas eh, personas Eh, tenían en conferencias ámbitos íntimos y, o declaraciones, eh, eh, por supuesto que son políticas que hacen aumentar la inquietud y el temor a, a medidas que con justamente vayan contra la industria nacional y el trabajo de los argentinos. Pero hay que decir también que las declaraciones, por lo menos del representante, del presidente, en este caso Peña, han tratado de morigerar dos ¿no? que han planteado teóricamente, por eso vamos a ver cómo se desarrolla ahora la perspectiva. Por supuesto es la de seguir teniendo todas las precauciones que significa esto y también denunciar que la falta de precisión en una fuerza política que supuestamente estaba preparada para gobernar es alarmante o es fue su política justamente la, la indefinición y lo que va a determinar es que los mercados eh, a los cuales ellos pertenecen y, y sobre todo el de las grandes empresas y sectores formadores de precios, en los días previos a la asunción están produciendo un reacomodamiento a cuenta de lo que viene sin ningún control, ¿no? Es decir, nosotros como pequeño y mediana empresario estamos sufriendo aumento de materias primas, cambio en condiciones de pago, y el anuncio en el Coñán, en el Banco Nación y de otro personaje en el Banco Central, la CSTM era las políticas de apoyo crediticio a la pequeña y mediana empresa, así que estamos en en una alerta, en una esperanza de que Eh, primera cordura porque hoy esas políticas significarían iniciar un camino de retroceso de del trabajo y la producción Argentina que tanto sacrificio costado Eduardo eh, qué situaciones podría contarnos alguna concreta que se ha dado en los que han, han eh, eh, sufrido ustedes en los últimos en los últimos días en las últimas semanas con respecto al posible cambio de gobierno Todo... este Sí, todo, el, todo lo vinculado fundamentalmente que está vinculado a la canasta familiar, es decir, que son bienes exportables con esta característica de basar la competitividad del país en el valor del dólar y en una apertura irrestricta de la economía, que son las teorías que han elaborado eh, las personas nombradas, lleva a que eh, especulando a una futura devaluación y y a una eliminación de barreras arancelarias tanto lo que hace a retenciones como barreras arancelarias de importaciones muchos sectores estén fijando el precio que sería futuro más, calcula usted que el que está sentado sobre toneladas de trigo sabiendo que entre 10 y 15 días el dólar se puede ir a tanto que se le van a abrir la importación que no va a haber Eh, retenciones no lo va a vender al precio que eh, el anterior gobierno que está saliendo había fijado para protección de la canasta de los argentinos, entonces un, una bolsa de harina que estaba hace 25 días, 130, 136 pesos, bolsa de harina eh, para panificación hoy tiene un precio para entrega, el lunes de 230 pesos, estamos hablando de aumentos muy significativos, grasas, grasas de su alimenticio de origen animal, 45%, margarina es un aumento acumulado de 20%, a esto hay que agregar que el comportamiento de los sectores concentrados de comercialización han sido de restringir la compra de productos de origen nacional, como es el caso de los zapatos, donde mantienen congeladas órdenes de compra. Entonces, a esto le podríamos agregar cientos de ejemplos que causan inquietud y que ha significado también no solo un cambio en el precio, sino en las condiciones de comercialización, porque al desatarse estas características, entra a primar otra vez la la eh, idea de que la especulación financiera va a ser un elemento de, de enriquecimiento por lo tanto entra a jugar en lo que hace las cadenas de pago. Uh -huh. Eduardo, eh, Alfonso... No, de qué modo. Hay... No, no, <risa> tratamos de no, de no sí. ser negativo, pero son los datos reales. ¿no? No, sí. no le estoy diciendo nada que ninguno de los panaderos, por ejemplo, no pueda ratificar, o los molinos. Eh, que lo que conozco, pero también el cambio de condiciones de venta en productos que hacen de origen importado están todos restringidos al valor de dólar futuro. Es decir, usted recibe un complemento, un conservante o un laboratorio chico que tenemos mucho de origen nacional a partir de los últimos 10, 12 años, todas las facturas las reciben, si no las pagan eh, eh, en el momento es a dólar futuro y no le mandan todo el pedido, ¿no? Eduardo, eh, Alfonso Prat-Gay en el Ministerio de Hacienda, Aranguren en <risa> Energía, eh, Ricardo Burgeyle de la Mesa de Enlace en Agricultura, posiblemente Sturzenegger si es que logran sacarlo a Banoli en el Banco Central, ahora Melconian en el Banco Nación. ¿No están las pymes eh, representadas en el gobierno al parecer o no? No, ah, absolutamente no, absolutamente no yo le trata de buscar un parecido a las pymes, nosotros vamos a ser cuidadosos porque en nuestra opinión está defender los intereses de las pymes, los intereses de las pymes son la la producción y el trabajo nacional, pero él lo nos parece es como haber puesto encargado del banco de sangre a Drácula, ¿no? Así que eh, no creemos que estemos contemplados ahí. Y eso que se nota que ustedes intentan eh, ser todavía moderados, pero las evidencias a 15 días todavía que asuma este gobierno, eh, a ustedes mismos ya los han sobrepasado por lo que nos cuenta. Mire, eh, nosotros somos moderados por lo siguiente. Segundo, eh, primero porque hemos advertido nuestro sector y creemos que el sector de muchísimos pequeños y medianos empresarios eh, ante la alternativa planteada eligieron una, lamentablemente no estuvo expresado totalmente en las urnas es decir que han actuado en la tranquilidad de defensa del sector que esto siendo que somos la mayoría de las unidades productivas del país en número si se traduc en una acción grem una acción gremial y que también los dirigentes empresarios no se dejan conquistar por banalidades o, o por falsas promesas seguramente el sector tendrá una presencia y no podrá ser ignorado, a diferencia de los años 90 cuando los encontró distraídos. Por eso tenemos confianza de que lo que han propugnado, los intereses que representan y lo que quieran hacer, van a encontrar en los trabajadores y en los empresarios nacionales por lo menos una, una advertencia y un sector que está dispuesto a colaborar para que el país le vaya bien, pero no para destruir lo que se ha hecho estos últimos años. Eduardo Fernández, le agradeció mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Por favor, un saludo a todos. Hasta luego. Hablamos con Eduardo Fernández, es el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina.